Aquí no hay más nada que decir, vamos a darle una pausa a esto directamente desde el 787, esta gente van a decir presente de ahora en adelante porque su música yo creo que no ha dejado de parar, aunque se hayan roto, vuelven otra vez, tú sabes yo creo que más fuerte que nunca estamos hablando. Delito y polaco. ¿Qué es lo que hay muchachos? El delito y el polacán. Dime, polaco, ¿no? que le crees. Ya tú sabes, bueno, empezamos ya tú sabes con Lito por aquí al tocar el video show. Bueno, Lito, este tema cuéntame de mis chavos, cuéntame de mis chavos, por qué fue producida, aunque lo dices ahí, pero hubieron mucha gente que tuvieron que meter la mano ahí. Dime, ¿qué es esta canción de mis chavos. Bueno, esta canción de mis chavos, ya tú sabes cómo está, el mundo ahora, todo el mundo la aceptación que ha tenido el público del primer sencillo que estamos tirando de lo hacer... que viene a ser de la institución hacer... a todo el mundo hoy locos de ritmos chavos o ¿no sea básicamente como lo que hicimos para la el público oye polaco hablamos contigo hace un par de semanas atrás y bueno entonces ya vemos que lo que viene la institución es algo serio qué vas a hacer entonces con el Mister de Polaco lo vas a aguantarlo como quiera lo vas a tirar mira papi pues el y de Polaco los sí, corrió sí, sí. Y entonces eso quiere decir que con lo que está diciendo Polaco, todas las canciones que se han tirado para el internet van para el disco oficialmente de lo que es la institución. No, básicamente no todas, pues, pero tenemos temas porque hacemos específicamente para la gente en internet nosotros seguimos escribiendo todos los días demasiado, ¿usted no, me entiende? Ahora más que nunca, pues, porque el género ha tenido ciertas variaciones y para que la gente nos escuche estrechos, pues, estamos pues, escribiendo temas, tú sabes, todos los días, este, para incluirlo, que viene siendo el escogido de doctor los 14 temas que va a tener el disco de la institución, ¿tú me entiendes? Pero básicamente van a ser muchos temas y no precisamente va van el disco. Oye, Mola, por lo menos tú te pudiste acoplar a este estilo de música en cuestión de, tú sabes, de tu cantadera porque sabemos que tú cantas reggaetón, sabemos que tú cantas hip-hop, pero aquí te vemos ya tú sabes, en otra faceta, ya tú sabes, un poquito más bounce, bounce, bounce, te, te, te tomó fácil, ya tú sabes, cogerle el ritmo a esto. Sí, bro, el se es fácil, ¿tú sabes por qué? Porque es una cosa. en en verdad son los que, que, que con el tiempo pago plato y, y si tú eres bueno y eso todo, pues tú sabes que nada te va a detener blanco. Ese es así, ese es así, ya tú sabes, más que al Tártaro, al Lito MC Cassidy, el Tártaro y Paula, para cuando ya la gente por lo menos a 2008 o 2009 puede tener, ya tú sabes, en su casa, el álbum completo de lo que va a ser la institución. Bueno, básicamente, nosotros que ahora estamos con la compañía son Music, en la que usaban, entonces nosotros tiramos todos los cañones, básicamente lo que vamos a hacer Dependiendo de lo que está pasando ahora mismo Que todo el mundo está aceptando nuestros temas ¿Tú lo entiendes? Y no queremos irnos por una línea Queremos lo de regresar Y también él nos deje de up ¿Tú lo entiendes? No va a ver fuera Polaco, ya tú sabes Del último disco de Liti Polaco como dúo A este disco ¿Cuál es la diferencia que tú le ves? Papi, la diferencia ¿Sí? es un montón de grande ¿Entiendes Porque Ahora este disco es con mucho más ánimo ¿Entiendes? Liti y yo estamos súper más acoplados Ay, lo que era delito y pola, lo que la gente antes de pasar alito en cuestión de, de, de la tiradera te quedas en una esquina descansando vas a ver desde los blitches ya tú sabes mientras otros artistas se tiran o qué va a pasar contigo en cuestión de la tiraera con que ahí está fuera Wow, wow, ya tú sabes. Así que bueno, Pola, pásame alito. Oye, y ya tú sabes que más adelante vamos a tener una entrevista fuerte, exclusiva por aquí, por Alto Cali Radio. 28, ya tú sabes, detrás de bastidores. Ese, ese va a ser mi nuevo, ya tú sabes. Mi nuevo mi nuevo proyecto que tengo con cada artista, ya tú sabes, detrás de bastidores con los artistas. Así que, pásame alito y Pola, ya tú sabes, te quiero y, y, y te llevo de cora. ¿Eh? <risa> A liberarse, a liberarse, a liberarse. oye Lito a por Lito le pregunté a Polaco que si se sentaba a descansar o a mirar desde las gradas dice que está loco porque le tiren ahora como dúo persona que le tire a Polaco le va a estar tirando también a Lito porque ya son un dúo o tú te quedas fuera entonces si es directamente para, para Polaco bueno pues básicamente tú yo te voy a explicar de la manera más técnica y económica posible hay una mesa y hay un plato tú me entiendes Oh, Bro, así que aquí no hay que decir Manalito, lo único que nos cuesta a nosotros Porque sabemos que ustedes están, ya tú sabes En en en el estudio, ahora mismo Pues grabando lo que es la institución Presenta por aquí lo que son mis chavos Ya tú sabes, nos vamos con la versión que le gusta A la gente, ya tú sabes, aquí no tenemos Que ponerle limpito, ni darle para atrás Las canciones, aquí solamente Nos vamos con, la, con las versiones que a ustedes les gustan Así que por aquí, por Alto Calibre Radio Show Lito, presenta mis chavos en Alto Calibre Radio Show Bueno, ya tú sabes mi gente, estamos aquí por Alto Calibre ...directamente de la institución representando a Sun Sun Music ⁇